Relacionadas al Club San Martín de la ciudad de Santa Rosa. Para charlar sobre este tema, estamos en comunicación con Sergio Tejada, eh, vecino de Villa Santillán y de la agrupación La 89, eh, agrupación que viene peleando eh, para recuperar eh, el Club San Martín y, y ser lo que era. Eh, Sergio, Pablo y Valentina te saludan de Radio Kermés. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día chicos, buen día, bien, bien, contento, bueno. contentísimo. Bueno, bueno. Eh, a ver, que, sí. eh, la alegría esa, a ver, eh, ¿para qué aquel, le digo aquella que está escuchando? ¿A qué se debe? Bueno, se debe a que Personalidad Jurídica dictaminó, este, porque la 89 presenta una documentación solicitando este, una comisión normalizadora para el club. Sí. Entonces, ayer este, resolvieron... Sí que dar cabida a la presentación de la agrupación y, y, este, y a la comisión normalizadora. Mm. Eh, ustedes habían hecho una presentación en enero eh, pidiendo, este, bueno, denunciando algunas irregularidades y pidiendo que se normalice la institución. Eh, ¿Esto es eh, lo que le dio vía libre ayer eh, la dirección de personas jurídicas? Claro, claro, uh -huh. claro. Nosotros hacemos una presentación, uh -huh. este, viendo irregular eh, os, haciendo observación a irregularidades del sí, club. Sí. Este, no presentación de balances, y, y en como principal este, punto, la no este. Cómo decirlo, la, no, el, no, el, la no el no funcionamiento del club, ¿no? Claro. Como institución, digo, como institución, en, en lo social, en lo deportivo, en lo cultural. Mm. Este, nada de eso se veía y, este, y, bueno, es lo que la 89 este, logró, este, porque eh, hace mucho tiempo ya que venimos con esta, con esta presentación de irregularidades, pero siempre por una cosa o por otra, Este, nunca se daba cabida a, este, a, la, a la solicitud, mm. y bueno, gracias a Dios, ayer este, recibimos la notificación de que este, eh, la autorización de una comisión normalizadora este, para el club. Claro, esta comisión ya ustedes ya la habían propuesto en la, en la presentación que hicieron ante personas jurídicas, o sea, ya están los cinco integrantes eh, designados. Sí, sí, eh, uh -huh. era un requisito, porque sí, eh, hay diferentes puntos uh -huh. este, que debíamos presentar y respetar. Entonces, este, sí, ya estaba presentada la, quién eran los integrantes de la comisión normalizadora, eh, sin cargos, pero sí. bueno, quién eran los integrantes. Bueno. Este... Y ahora le dan un plazo de 90 días para que esta comisión claro. trabaje y, y, y de, última, de última instancia convoque a unas elecciones para renovar eh, no, autoridades. No, fíjate, ah. fíjate vos que no es de última instancia, ah. o sea, eh, personalidad jurídica presenta varios, eh, algunos puntos este, que los tenemos que respetar uh -huh. y este, con, eh, or, eh, la tenemos que respetar durante los 90 días. Este, en donde esos 90 días hay varios puntos, pero los principales son eh, eh, la asociación de personas, Ajá. que ya, ya los tenemos individualizados, o sea, hay muchísima gente, muchísima gente, y este, llamar a elecciones. Ah, está bien. O sea, que reempadronar a los, a los socios que, que, que no están activos y aquel que se quiera asociar también. Exactamente, Ajá. exactamente es así. O, en realidad, es una asociación directa, porque los que no están activos no son, no son claro, socios. Sí, sí, sí. Así que este, es como si arrancáramos todo de cero. Claro. O sea que ahora a, a laburarse se tiene que poner más todavía. A trabajar, a trabajar. Claro. A trabajar. Ya, eh, con la y nueve ya venimos trabajando en esto hace mucho tiempo, en donde ya veíamos qué íbamos a hacer y cuáles eran los pasos a seguir o sea imagínate que teníamos eh, un sueño de este sueño que, que se nos hizo realidad ya lo veníamos planificando qué íbamos a hacer cómo cómo cómo lo íbamos a hacer este y cada vez iba juntando eh, más mano de obra y, este y bueno cada uno iba a hacer lo que uno podía y sabía hacer uno eh, hay albañiles que dijeron, bueno, vamos a hacer esto, hay otro, bueno, vamos a cortar el pasto, otro, bueno, vamos a hacer aquello. Eh, hemos tenido reuniones con este, con personas que tienen grupos eh, deportivos, ¿no? Sí. Uh -huh. este, patinaje, eh, judo, eh, no sé, eh, escuelitas de, de, de danza. Este, hay, hay muchísimo proyecto para hacer, y muchísimo para hacer porque el club estaba eh, muy, muy por debajo, pero muy por debajo de cualquier, cualquier institución ah. eh, ¿qué instalaciones cuenta? ¿Con qué instalaciones cuenta la institución? Mirá, las históricas que son las que están en la lateral que sí. es un eh, un gimnasio este, en donde hoy está una canchita de fútbol 5 que es eh, supuestamente alquilada uh -huh. este, te digo todos los supuestos porque nunca eh, nos hicimos de ningún tipo de documentación claro. uh -huh. al, al no, no ser socios activos uh -huh. este, no, no nos hicimos con documentación pero bueno, está esa cancha de fútbol 5 está la escuela de boxeo uh -huh. y, este, y nada más nada más que eso y el predio que ya, el, el, iniciativas sí. privadas no claro y el predio de la um, quinta de las conocido como quinta de las monjas eso um, porque bueno vimos que trascendió públicamente que una parte se vendió le queda algo a la institución de eso sí imagínate que eh, son seis hectáreas ahí uh -huh. y este lo que se vendió es dos punto y pico uh -huh. entonces que son las partes de atrás de de la quinta uh -huh. bueno pero hay que ver todo ahora Ahora nos vamos a hacer con los papeles porque dentro de los cinco eh, días hábiles este, de notificación de la actual comisión del de club o la ex in, eh, comisión de, del club, sí. este, dentro de los cinco días hábiles, ellos nos tienen que estar presentando toda la documentación correspon eh, correspondiente al club, sí, sí. que es este, la caja, el libro de socios, Este, no sé, toda la documentación que, que el club debería tener ¿Es, que, ¿esperan que colabore? la, la, la, la sí, que hasta sí, ayer era la, la conducción del club y, pero es que no tienen nada para presentar este, ah. eh, mirá, se deben los balances 2017 que lo presentaron pero estuvo recusado ese balance mm. así que, balance 2017, 18, 19 y 20 mm. este se eh, Hay un listado de socios que nos hicimos este, que, está, que está mal hecho, porque está hecho con, eh, con por ejemplo, un, un listado de socios se necesita tener eh, determinados datos, como es nombre completo, número de documento y domicilio. Y en alguno decía el nombre, el otro decía un documento, el otro no, eh, sabemos eh, uh -huh. fehacientemente que son personas que no viven acá en la ciudad eh, ni en la provincia. O sea, este, yo creo que va a ser este, la no presentación de nada. ¿Y qué, su qué pasa cuando sucede esto de que hay faltantes o que están mal hechas? las. Y bueno, hay que hacer todo de nuevo, porque hay que hacer un inventario, que uh -huh. no lo deben tener, eh, los balances, que ya te digo que no, no, no los tienen, uh -huh. este, eh, o sea, hay que hacer todo de nuevo, uh -huh. como uh -huh. si comenzás de cero. Claro. Uh -huh. eh, Sergio, con la, con la venta del, de, de, de, de esa parte del predio de la Quinta de las Monjas ¿se puede hacer algo? ¿se puede recuperar eso? Eh, ¿ustedes ven que hubo alguna irregularidad y si llega a haber alguna irregularidad la van a denunciar? ¿pueden hacer Era... algo? Eh, mira, este, como, como te dije hace un ratito, mm. este, nosotros no tenemos ningún tipo de documentación claro. respaldatoria de nada. O sea, mm. hasta que no nos presente los papeles, mm. no tenemos ninguna, ningún tipo de respaldatorio. Claro. De todas maneras, siempre se va a observar todo, claro. todo se va a observar. Mm. Este, eh, vamos a ver que, cómo se hizo, por qué se hizo, este, cuánto fue el dinero, dónde está el dinero... Mm. Hay un montón de, de respuestas que, que nosotros no las tenemos. Claro. Sí, sí, sí, está bien. Eh, bien, Sergio, bueno, eh, una buena noticia. Eh, y espero sí, que se empiecen a recuperar las actividades eh, para ese club eh, bueno, tan popular ahí de la Villa Santillán. Sí, imagínate que, que vamos a tratar de que vuelva a ser el San Martín que fue. No. ese San Martín de, de tener ese ese gimnasio gigante donde iba cualquier vecino y decía me quiero quiero hacer mi casamiento ahí quiero hacer mi cumpleaños de 15 de mi hija este, que lo tenga que tenga la la posibilidad de de tener de tener las instalaciones buenas y y, y que las pueda usar es para usarla no es eh, lo, mira lo que nosotros tratamos de que vuelva a ser el San Martín de antes Está bien, perfecto, es buena definición. Eh, bien, Sergio, eh, no sé si quedó algo, si no, gracias por estos minutos con Kermés. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, chicos, y bueno, eh, vamos a estar en contacto este, después del quinto día, ¿no?, como bueno. para darle la, el, la noticia de qué, qué recibimos. Bueno, Buenísimo. bueno perfecto, eh, que tengas buen día, Sergio. Bueno, chicos, gracias, bien, hasta luego. Bien. Hasta luego.